Mujeres con Historia Hace unos días mi querido compañero Manuel Carvayal me preguntaba si había dedicado Mujeres con Historia a la Marquesa de Villasante conocida en España por el misterioso caso de la mano cortada Enseguida me puse manos a la obra en recabar detalles y datos de esta increíble historia porque la zarosa y trepidante vida de esta aristócrata antes y después de la Guerra Civil Española no deja a nadie indiferente. Margarita era una ciudadana anónima para el común de los mortales, hasta que en el novísimo diario El Caso se publicó el suceso que marcaría el final de sus días. era el 19 de enero de 1954 cuando alguien llamó a la redacción del periódico indicando que se desplazaran a la calle Princesa número 72 de Madrid con un fotógrafo indicaban que sospechaba que su madre había mutilado el cadáver de su hermana y que la policía ya estaba en camino quien había dado aquel chivatazo era Luis Sey uno de los hijos de la marquesa enemistado con ella porque no le daba el dinero que necesitaba Al llegar la policía en principio no encontraron nada Pero posteriormente en el diario se publicó Que en el domicilio hallaron una mano cortada metida en una lechera También los ojos y una lengua Además, pelo de axila y de pubis Todo pertenecía a Margot, la hija de la marquesa Recientemente fallecida a los 42 años de edad Por culpa de una enfermedad pulmonar El escándalo se hizo notorio en la población española y varias ediciones agotaron a la espera de nuevas noticias del misterioso caso que pasará a la historia del crimen como el caso de la mano cortada. La marquesa junto a su pareja, el abogado José María Basols, fueron detenidos tomándoles declaración en un juzgado de Madrid junto al hijo del actor. Allí Luis cuenta que su madre no ha dejado que vieran el cadáver de su hermana Margot... la única hija de la marquesa... durante los dos días que duró el velatorio. Supuestamente fue en esas horas en las que la marquesa... mutiló a su hija... naciendo así un enigma que ha llegado... hasta nuestros días... y llenado páginas de diarios... libros, programas de radio y televisión... Sin que se sepa, a ciencia cierta, ¿para qué quería aquellas reliquias? Porque esa fue la explicación que dio la marquesa cuando le preguntaron... ...el motivo de la extraña mutilación del cadáver de su hija. Y quise conservar partes de su cuerpo como reliquias. ¿Acaso los católicos no veneran con respeto la lengua de San Antonio en Padua... ...el brazo de San Vicente Ferrer en Valencia o el famoso brazo de Santa Teresa? ¿Qué fue lo que realmente impulsó a la marquesa a realizar semejante barbaridad? Esa es una pregunta que tiene demasiadas respuestas, pues la noble aristócrata fue llamada por algunos la matajar española al realizar labores de espionaje al servicio de Miguel, primo de Rivera. Otros la llamaron a revista porque le quité los títulos nobiliarios a su hermana mayor, Soledad, a quien le correspondían, al ser la primogénita. Pero nadie duda de su inteligencia y poder de seducción. Seducción que usaría con varios hombres de poder a los que ingatusó para sacarles información. Margarita nació finalizando el siglo XIX supuestamente, porque no está muy claro en 1889 de Altacuna, su padre era José María Ruiz de Liori varón de Alcalaí, y su madre María Soledad Resino de la Bastida marquesa de Villasante Margarita amaba y veneraba la figura de su padre un hombre al que le gustaban muchísimo los libros sobre todo libros esotéricos que terminarían en manos de Margarita heredando su afición Margarita fue una mujer pionera en muchos sentidos logró licenciarse en Derecho en tan solo dos años sacó la diplomatura de enfermería asistió a varios cursos de medicina también hizo danza piano, pintura y por supuesto sabía varios idiomas Su carácter rebelde y resuelto la convirtió en la primera mujer en conducir un coche Fumaba, tiraba al blanco, jugaba al tenis Una noble moderna que hacía lo que le venía en gana Cuando sus padres intentaron controlar un poco su osadía Se casó con 17 años El elegido fue Ricardo Segi Un empresario de ascendencia irlandesa Con el que tuvo a sus cuatro hijos José María, Juan, Luis y Margot Margarita. Pero su esposo resultó ser un mujeriego y en cuanto ella descubrió que la engañaba le abandonó dejando a sus hijos a cargo de su madre la marquesa de Villasante en cambio otros dicen que fue él quien la abandonó a ella por otra quedándose viuda al poco tiempo Sea como fuere, Margarita pasó en un corto periodo de ser una madre y esposa A estar libre para realizar con su vida nuevas e increíbles aventuras Y todo se precipitó durante la guerra de Marruecos Cuando su amigo Miguel Primo de Rivera, de quien dicen que fue su amante Le pidió ayuda para que se infiltrara e intentara obtener información Convirtiéndose en espía Fue espía para Primo de Rivera, sin lugar a dudas. Si no, nadie le hubiera dado el carnet de periodista. Ella firmaba en la correspondencia española y como era una mujer y estaba muy mal visto, o nadie entendía en aquella época que una mujer estuviera pues de corresponsal de guerra, firmó como el capitán Su firma, comprobada, y, y hizo bastantes crónicas, pero ella lo que en realidad, y el famoso fotógrafo Alfonso la tiene retratada, lo que en realidad iba era sacar toda la información que podía... tenemos que Margarita se ha convertido de la noche a la mañana en cronista de guerra y que gracias a sus contactos se mueve en el círculo más estrecho de los dirigentes rebeldes norteafricanos lo que le permitirá conocer a Abdal Lacrin el enemigo número uno de España en esa zona gracias a su versatilidad esa warfare logrará información de primera mano e incluso evitará un posible atentado contra el noble general Francisco Franco favor que el dictador le devolverá en las horas más bajas de la marquesa a su vuelta a España seguirá viajando y relacionándose con personas muy relevantes una mujer que ha conocido a los grandes generales eh, de España incluido el que... los enamoraba? Eh, yo creo que sí, claro si no, no hubiera obtenido esos permisos ¿no? y que conoce a presidentes de repúblicas como es Machado de Cuba y como es Obregón de México es una persona con un nivel absolutamente importante a la hora de los negocios Su nivel de vida era muy alto tenía casa en París en Nueva York en Valencia en Madrid y también en Albacete si bien la relación con sus hijos fue muy difícil y tirante ellos pensaban que su madre era la típica aristócrata céntrica que estaba dilapidando la fortuna familiar y que comenzaba a perder la cabeza De hecho, sus hijos siempre se quejaron que malvivían, mientras su madre lo hacía por encima de sus posibilidades. Luis allí tenía unas relaciones horribles con la madre. Bueno, en general ningún hijo se llevaba bien porque era una mujer absolutamente independiente, iba vestida de blanco, descalza, bueno, pues era de una extravagancia. Y Margarita no sé. vivía de un sueldo eh, prácticamente indigente, no en casa de la madre, sino en casa de una amiga en Albacete, trabajando para el Instituto Nacional de Revisión. Margarita volvería a encontrar el amor y lo hizo junto al abogado José María Basols quien la veneraba y dejó todo, absolutamente todo, por ella Basols es el abogado que juzga a Margarita eh, por eh, farcista en Barcelona la libera y a partir de ese ¿En momento qué año sería eso? Que estamos hablando del 36, claro, 36, 37 y a partir de ese momento la libera Eh, se va a vivir con ella y ya no se separan hasta mm, un año después de que sucede lo de la mano cortada. Eh, Basol pertenece a una de las grandes familias eh, barcelonesas, tiene descendencia que han sido importantes de diplomáticos. Él tenía su bufete y una biblioteca, por cierto, eh, también nigromántica de primer orden y lo abandona todo por irse a vivir con Margarita Ruiz de Llori. que Margarita, era una gran amante del misterio y los libros de nigromancia, como habíamos adelantado antes. Y ella sí que tiene una formación que además le viene, ella la amiga de Llorente, de Blasco Ibáñez, muy aficionados al esoterismo como era por entonces el levante español. Esta es una de las hipótesis que se tienen en cuenta a la hora de explicar... ¿Por qué Margarita realizó las mutilaciones a su hija una vez muerta? ¿Quería hacer un rito satánico para inmortalizarla? ¿Quiénes eran los dos hombres de aspecto ario que trasteaban en su casa de Albacete... ...realizando secretas actividades? ¿Por qué... En la autopsia de Marcot se encontraron extrañas sustancias que podrían haberle causado su afección pulmonar. Y finalmente, ¿la muerte? Estas y otras preguntas obtendrán respuesta la semana que viene, en la segunda parte de esta misteriosa historia. Los audios que habéis escuchado pertenecen al programa Código Rojo El caso de la mano cortada presentado por el gran periodista Paco Pérez Avellán en una entrevista que realizó el escritor Pedro Nuño de la Rosa autor de la novela El caso de la mano cortada entrevista que realizaron en Onda 6 Televisión pero también habéis escuchado un audio que pertenece al reportaje de Ghost Blau, El caso de la mano cortada tanto, no te olvides, la resolución al caso de Margarita Ruiz de Liori y el misterio de la mano cortada, lo sabrás la semana que viene, en Mujeres con Historia.